Buen día, buen día Gis, e buen día Vani, ¿cómo están todas por ahí? Muy, pero muy bien. Contando, bueno, las propuestas que tenemos este fin de semana, este fin de semana se viene con doble、eh, propuesta. Una es la,、eh, el concierto de la orquesta municipal que va, de José Sepaz, que, que bueno, contábamos va a ser en el ex Cine Paz. Y、eh, esto va a ser el 14, y el 15 se viene un Arandú h e r r e r a Contame, ¿de qué se trata esta propuesta? ¿Cuántas actividades este fin de semana? Me encantó. Sí, un montón. Estamos Dó con la vuelta al aire de Atingu, estamos a full pensando las actividades del domingo y se suma, vos me decías, un Arandú Herrero,、eh, pero se suma otra h o r d a más, estamos muy contentas y contentos porque se suma también la gente de recreo,、uh -huh. de recreación autogestiva, así que va a ser una tarde de merienda completita el domingo.、Eh, vamos a estar haciendo proyecciones de Arandú, tenemos. s Algunos d o a materiales, sobre todo、eh, para toda la familia, n o porque como va a ser una tarde domingo,、eh, estamos, estamos ahí、eh, viendo qué materiales pueden llegar a convocar tanto a niñas como a d u l t o s Así que estamos en plena programación. Bien, ¿qué se van a encontrar aquellos bueno, amigos, vecinos que este domingo se acercan a la herrería? Bueno, primero vamos a tener una, un, una horita de proyecciones de materiales audiovisuales de Arandú,、eh, con algunas producciones propias de los talleres de cine comunitario que estuvieron funcionando de Arandú acá en el territorio. Vamos a tener un corto que hicimos. Junto a los niños del Centro Cultural Barrio Frino,、uh -huh. eh, y otros cortos de animación que se hicieron en los talleres de cine de la EP35, así que van a ser también producciones de acá de la región, y algunos otros materiales que fueron llegando en, en todas las ediciones de Arandú desde otros lugares también, así que van a ser unas proyecciones cortitas, se pueden ir. Sumando a lo largo de la tarde, va a ser una hora de proyecciones, como les decía,、uh -huh. y después、eh, vamos a tener、eh, un stand lúdico de parte de, de recreo.、Eh, y después vamos a tener una propuesta que nos traen los compas de la herrería, que van a hacer narraciones. Ahí todavía está por ver、eh, en qué va a consistir esto de, de los relatos que nos van a traer los compas. Seguro que va a ser como todo lo que propone la herrería, algo, algo muy lindo. Bien. Y para amenizar todo esto, porque siempre es necesario y siempre, sobre todo un domingo, que vamos a tener ganas de tomar mate con、claro. algo rico, se propone también desde la herrería un buffet, un buffet solidario. Y con eso de solidario, quiero decir que toda persona que se quiera acercar ese día y llevar algo para compartir ahí en el buffet, que va a ser vendido, por supuesto, a beneficio. Vuelta al aire de la Tinco, también puede hacerlo, así que vamos a estar recibiendo ahí toda cosa rica que se les ocurra llevar. Bien, bien, para comer ahí algo rico mientras miramos las proyecciones o、eh, después de jugar o cuando estamos escuchando algún tipo de, de relato, ¿no? Así que,、eh, bueno, contanos a partir de, de qué hora se va a estar realizando esta、eh, actividad y cómo llegar a la herrería. Bueno, a partir de las 5 de la tarde, de 5 a 6 aproximadamente, van a estar las t e l i s Después vamos a tener también una horita de juego y después la actividad de, de los relatos de la herrería. Así que vamos a estar durante toda la tarde allí, se pueden sumar en cualquier momento、eh, que les interese. La herrería queda en Sarmiento y Arguero, en San Miguel, Sarmiento al 2000,、eh, ahí cerca del centro de, de San Miguel, muy accesible.